La justicia respalda las elecciones anticipadas en Madrid convocadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso para el próximo martes 4 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia no ha admitido el recurso con medidas cautelarísimas que habían presentado los letrados de la Mesa de la Asamblea de Madrid contra el decreto de convocatoria. Cabe recurso, pero ni PSOE ni Más Madrid, promotores de las dos mociones de censura, se plantean más recorrido. Siguen defendiendo la medida, pero aceptan la decisión judicial. Ángel Gabilondo PSOE. Respetamos la convocatoria electoral, aunque p r e s e n t a b a n la moción de censura sin tener constancia oficial de la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras. Y aseguran que están ya preparados para la cita con las urnas. Mónica García, más Madrid. Nosotros estamos preparados y esperemos que esta sea la última irresponsabilidad de la señora Gisón. Nada más conocer la resolución. La presidenta madrileña ha escrito en Twitter: el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho. También ha reaccionado en redes sociales el ex vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, que tacha de despropósito la convocatoria electoral. La Formación a r a n j a tiene más que un frente electoral abierto. En el aire, su propia supervivencia. Después de una semana muy crítica, que acaba con una denuncia del portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Val, habla de campaña corrupta del PP para comprar a sus votantes. Que aquí tiene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 Y Hace un año de una decisión que cambió nuestras vidas. A partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Y sigue vigente el último estado de alarma aprobado el 25 de octubre, al menos hasta el 9 de mayo. Pero las medidas del primer decreto fueron las más duras de toda la lucha contra la pandemia. Los recuerdos de cómo cada uno vivió 50 días de estricto confinamiento se diluyen ahora con la esperanza de la vacuna.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 O sea, Yo creo que seguiremos prácticamente es igual con medida s de restricción y todo. Yo espero que sí, pero claro, va a durar mucho tiempo, yo creo, porque entre que va c u n e n a todos. Y una de las consecuencias positivas de la limitación de la movilidad durante el estado de alarma es que se están reduciendo las complicaciones en las carreteras y también el número de accidentes. Vamos a ver cómo está la circulación en las principales vías de GT María La Linde. A esta hora en Madrid hay dificultades de entrada a la capital por la A1 en el Molar, San Agustín del Guadalix y Alcobendas. También en la A5 en Naval Carnero y ya en la provincia de Toledo, a la altura del municipio de Otero. Dificultades de entrada a Valencia por la V31 en Silla, en Murcia, complicaciones en. En la AP7 a la altura de Cartagena, en el enlace con la A30, y en Granada, retenciones en la A44 en Durcal hacia la capital granadina. Previsión del tiempo para mañana: Alba López.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 Cuartos con 48 puntos, los béticos sextos con 6 puntos menos. Vamos a conocer los o n 11 titulares: Estadio Sánchez Pijuan, Miguel Evangelista. Buenas tardes. Buenas tardes, se han comenzado los nervios. Ya hay o n 11 iniciales, una sola novedad en el Sevilla: Bono en portería, Navas c u n Dédigo Carlos Acuña en defensa, Fernando, Joan Jordán y el Papu Gómez en el centro del campo. Suso en Ne Siri y Ocampos. Y por parte del equipo del ingeniero Pellegrini, j o e le n p o r t e r í a defensa para Emerson, Mandy Víctor, Ruiz y Miranda. Doble pivote para Guardado y Guido Rodríguez. Por delante, r u i b a l por la derecha, Canales por la izquierda. c e k i r de enlace y arriba Borja Iglesias. Barbitral valenciano, Mateu Laoz. En juego, minuto 75 de partido, Eibar 1 Villarreal 2 antes, Celta 0 Aletti t de Bilbao 0 y Granada 1 Real Sociedad 0 en Karate, Damián Quintero y Sandra Sánchez, oro en la vuelta de la Premier League en Estambul y en Waterpolo el Barceloneta campeón de Copa por novena vez consecutiva. José, ¿a ti qué tal se te dan o se te daban las matemáticas?、Eh, bueno, no se me daban mal,、eh, sobre todo recuerdo con mucho cariño cómo aprendí las tablas de multiplicar con mi padre. Bueno, pues escucha. p o r q u e antes de ir a todo, este domingo es el Día Internacional de las Matemáticas y la asignatura con la que tantos confiesan tropezar en los estudios está quedando sin profesores en primaria, en secundaria y en bachillerato. Luis Rodríguez m u ñ i z es profesor de estadística e investigación didáctica de la matemática en la Universidad de Oviedo. Hay que intentar, es una de las motivaciones principales de este día, que、mmm, las matemáticas se entiendan como una herramienta, como. Desarrollo cultural de nuestra sociedad imprescindible. Salen pocos graduados en matemáticas cada año de la universidad y los que se licencian optan de manera mayoritaria por las empresas mejor remuneradas y reconocidas que la educación. Son las 8 y 7 minutos de la tarde, 7 y 7 en Canarias. 20 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersox. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid valida la convocatoria de elecciones de Díaz Ayuso. La decisión de los cinco magistrados de la Sala Octava de lo Contencioso Administrativo ha denegado las medidas cautelarísimas pedidas por la Asamblea de Madrid y ha dado la razón, Ángeles Bazán, al Gobierno Regional. El Tribunal desestima las medidas cautelarísimas pedidas en el recurso, por lo tanto, rechaza los argumentos de los letrados de la Asamblea de Madrid.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 Los cinco jueces han tomado la decisión por unanimidad y la publican en un auto muy razonado de 22 páginas. ¿La decisión del tribunal es definitiva o hay posibilidad de recurrir ante otra instancia judicial? Ante esta resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días. Claro que el Supremo suele tardar muchos meses, incluso más de un año, en resolver un recurso de casación. Pero queda pendiente que el mismo Tribunal Superior de Madrid resuelva el fondo de este asunto. La legalidad o no del decreto frente a las mociones de censura presentadas. Porque hoy lo que se ha hecho es solo rechazar la suspensión cautelar del decreto de disolución de la Asamblea. De manera que no está todo dicho, pero a día de hoy la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid para el martes 4 de mayo. Sigue vigente. Pues p s o e y Más Madrid, promotores de las mociones de censura contra Isabel Díaz Ayuso, no van a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ya se preparan para las elecciones de mayo. Para Ayuso, los magistrados han reconocido un derecho de los madrileños. Para su ex vicepresidente Ignacio Aguado, las elecciones y Manuel Zózaya son un despropósito. Entre los primeros en pronunciarse sobre el laudo del tribunal, los promotores de las mociones de censura. p s o e y Más Madrid aceptan el dictamen y llaman a la participación. Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista.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 Bueno, pues otras formaciones políticas han elegido las redes sociales para reaccionar ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre ellos el mensaje escueto de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.、Sí.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 Y por último, la diputada de Más Madrid, Isa Serra, ha escrito el TSJM, da la razón a Ayuso. Ella quiere seguir jugando con nuestras vidas y meter a la extrema derecha en el gobierno. Escuchábamos lo que ha dicho el ex vicepresidente madrileño Ignacio Aguado. Murcia y Madrid van a ser las dos crisis abiertas que mañana analizará la dirección de Ciudadanos con Inés arrimadas al frente. Aunque más que la estrategia política de cara a unas elecciones o a una moción de censura, los Naranja tienen ante sí resolver la fractura interna, y lo que algunos ven como c a r á c t Caída libre del partido. Aunque Luis de Benito, sus dirigentes, en palabras de su portavoz en el Congreso, afirman que no se van a rendir y han denunciado que el PP ha comenzado una campaña para destruir a Ciudadanos. Ciudadanos afrontan la ejecutiva extraordinaria de este lunes herido de gravedad y profundamente dividido. En la previa a la reunión de mañana, en las redes sociales, los que apuestan por unirse al Partido Popular como única salida posible para hacer frente al sanchismo y los que se muestran dispuestos a resistir y no dejarse comprar. Entre estos últimos, el portavoz para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 Para tapar la corrupción de su propio partido. El PPE corrompe la política, recrimina al Astra con transfugas y sus pactos con la extrema derecha. Y en Murcia, el PSOE sigue explorando la posibilidad de sacar adelante la moción de censura que tenía planteada con Ciudadanos contra Fernando López Miras, el presidente popular. Hoy han consultado a su militancia, ahí como cada mañana.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 Se cumplen hoy 12 meses、eh, desde que el gobierno decidió paralizar prácticamente el país para hacer frente al coronavirus, que, el día, que ese mismo día había provocado 136 muertes. Ahora, un año después, parece poco probable que un país europeo confine a sus ciudadanos en casa y pare en seco la actividad económica, aún asumiendo que el COVID-19 sigue cobrándose vidas. Continúa en vigor un estado de alarma en España hasta principios del mes de mayo, pero poco que ver con lo que vivimos durante aquellos 50 días hasta que los menores pudieron salir a pasear el 4 de mayo. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias.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 cronología de las voces de aquellos días, sí, recuerdos de cómo Juan Carlos Soriano lo vivimos por dentro. Con el confinamiento supimos lo que vale un balcón, echar el cuerpo al aire sin mover los pies de casa. Aunque las plazas estaban vacías, desde el balcón cada tarde aplaudíamos una gran faena. Muchos se asomaban también a la ventana de ordenadores y tabletas para conversar con los suyos o con el prójimo. Surgieron amistades, a veces algo más, sin derecho a roce. Ese ver y no tocar avanzó la nueva normalidad que nos esperaba en la calle. Una España tántrica, escandinava, ni Donde se saluda con reverencias y abrazamos por los codos. Incluso los abuelos, por prescripción médica, no pueden besar a los nietos. Ni siquiera ese beso en la frente, reservado a los niños y a los muertos. A los muertos del confinamiento no se les pudo dar ni el adiós. La COVID anestesia el olfato y el gusto, prohíbe el tacto, pero a veces acentúa los otros dos sentidos. Y al escuchar ciertas voces, la mascarilla también se vuelve balcón y a él se asoman miradas nuevas, incluso algunas que eran cotidianas y en las que no habíamos reparado. ¿Cómo se ven las cosas ahora? Las grandes ciudades en las que entonces reinaba el silencio, un año después de ese estado de alarma inicial. Cataluña es la segunda comunidad autónoma con más contagios y víctimas mortales de toda la pandemia. Desde el último verano ha conseguido doblegar varias curvas que no parecían remitir y se convive ahora entre las restricciones, el virus y la esperanza de la vacuna. Ana Puyol se encuentra en este momento en la plaza del mercado del Borne. ¿Cómo están las cosas allí? Buenas noches. pues Hace un año Barcelona se convirtió en una auténtica ciudad fantasma que contrasta con la vuelta a la actividad, eso sí, progresiva, que estamos viendo estos días. Un ejemplo claro, como bien has dicho, es el emblemático barrio del b o r n muy turístico, que vio. Desaparecer prácticamente a los visitantes extranjeros y que ahora ocupan los vecinos de la ciudad. A esta hora vemos algunas personas paseando, charlando por la calle. Hasta hace una hora más o menos, el paseo del Borne s t a b a lleno de grupitos, algunos de ellos haciendo cola delante de los bares para pedir para llevar hasta que la guardia urbana los ha desalojado. La mayoría de ellos, gente joven, algunos han querido contarnos sus perspectivas de los últimos meses. El tema de las restricciones, de hasta qué hora p u e d e s t a r en la calle, hasta qué hora no, etcétera, e t c é t e r Eso iría.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 Como comentábamos, durante las últimas semanas se ha constatado una mejora de las cifras epidemiológicas, lo que ha trascendido en una flexibilización de las restricciones. A partir de mañana lunes se levanta el confinamiento comarcal para burbujas de convivientes y los comercios no esenciales podrán abrir también los fines de semana. Aún así, la situación hospitalaria sigue siendo delicada, con más de mil ingresados, entre ellos más de 400 críticos, por los que se mantienen las restricciones, como el cierre de bares y restaurantes a las 5 de la tarde o el toque de queda a las 10 de la noche. La vacuna se plantea como la luz al final del túnel. El Departamento de Salud espera poder empezar a vacunar masivamente a los catalanes a partir del mes de abril. Gracias, Ana Puyol. En directo desde el centro de Barcelona, Madrid, Cataluña. Andalucía es la tercera comunidad con más contagios y fallecidos en el último año. Al menos 8.800 personas han muerto con coronavirus en esa comunidad. Después de Navidad, una de las. Eh, autonomías más afectadas por la ola, la situación en los hospitales llegó al límite. ¿Cómo se convive, Secundina García, un año después con el coronavirus? ¿Te encuentras en la Alameda Sevillana? Buenas tardes, aquí estamos en la Alameda de Hércules, centro de esta vida al aire libre que tanto gusta a los sevillanos. En esta primavera adelantada, con primeros olores a azar, a ese olor a azar a que nos perdimos el año pasado. No va a haber Semana Santa, tampoco vamos a tener feria, aunque los ciudadanos tienen exposiciones al aire libre por varios espacios de la ciudad, con fotos de cofradías de los años 20 y la década de los 80 del siglo pasado. Unas citas que hacen que los sevillanos se echen a la calle a pasear. Entre el buen tiempo que hace y el encierro forzado que hemos vivido y Que debemos todavía mantener. La gente sigue buscando un respiro en cuanto se nos da una oportunidad. Y paseamos, nos volcamos en las terrazas. Los interiores de los bares y los restaurantes están vacíos, pero a las puertas, las mesas se extienden cada día un metro más porque hay mucha gana de calle y de pasar página de esta pandemia. No nos olvidemos, todavía está con nosotros en Andalucía. Como decías, han muerto 8.900 personas por coronavirus este año, más de 487.000 contagiados. Confirmados y 356.000 recuperados. Esperamos que esta próxima semana se pueda abrir al menos el confinamiento en las provincias y poder movernos por el interior de Andalucía. Así, con paciencia, la gente vive los últimos momentos de este fin de semana primaveral antes de recogernos con el toque de queda todavía en vigor. Año después del primer estado de alarma que nos llevó a un confinamiento estricto, estamos en lo que se considera el final de la tercera ola del COVID, con una incidencia por debajo de los 130 casos por cada 100.000 habitantes, pero con el riesgo de que vuelva a dispararse por lo que podemos llamar experiencia acumulada. Mientras no haya una vacunación extensiva, la guerra contra el virus aún no es total. César Carballo, adjunto de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, esta mañana en Radio Nacional.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 10 regiones de Italia y la provincia autónoma de Trento estarán desde mañana en confinamiento, una medida que va a afectar a unos 40 millones de italianos. Escuelas y negocios no esenciales estarán cerrados, aunque se podrá salir a la calle por trabajo, salud y necesidad, y las fábricas van a seguir abiertas. El confinamiento se extenderá a toda la nación durante los festivos de Semana Santa. El ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, ha dicho hoy que espera. Una mejoría a partir de la segunda mitad de la primavera. En Francia, el incremento de la presión hospitalaria ha provocado el inicio del traslado de pacientes internados en hospitales de la zona metropolitana de París a otras regiones del país. Serán, por el momento, un centenar, según ha señalado hoy el portavoz del Gobierno. 20 horas. Radio Nacional de España.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 Una cifra que una organización local, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, se eleva a 22 y a 38 en el conjunto del país. La Junta Militar ha declarado ley marcial en esa zona, donde una fábrica china ha sido atacada por los manifestantes. La Embajada de Pekín ha reclamado al gobierno birmano que acabe con la violencia y que proteja sus intereses. La enviada especial de Naciones Unidas para Birmania ha pedido a la comunidad internacional que se una para proteger al pueblo birmano.、Mas Bueno, ahora ampliamos los deportes. Mañana juega el Barça y puede recortar José Barrero puntos al Atlético de Madrid. También tenemos el David Sevillano. Sí, ya hemos contado los 11 titulares. El Papu y el Neciri están en el once sevillista. Víctor Ruiz y Borja Iglesias en el del Betis. El Barça juega mañana ante el Huesca. Los Azulgrana pueden recortar al líder, el Atlético de Madrid, que ayer no pudo pasar del empate sin goles ante el Getafe. Kuman, el técnico c u l é ha hablado hoy. Tenemos que ganar para, para luchar por, por ganar la liga. Yo creo que es nuestro primer objetivo para p a r t i d o de mañana. El Real Madrid ha tenido trabajo ya pensando en el encuentro de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta. El holandés Macali. l Va a ser el colegiado. Recordamos que el Madrid lleva una ventaja de 0 a 1. Por su parte, el Atlético de Madrid ha descansado hoy. Mañana vuelven a los entrenamientos para preparar el partido del miércoles ante el Chelsea. Aquí los colchoneros tienen que levantar un 0 a 1 para los ingleses. En primera división acaba de terminar Eibar 1, Villarreal 3. Antes recordamos Celta 0, Aletti t de Bilbao 0 y Granada 1, Real Sociedad 0. En segunda, Logroñez 0, Málaga 1, Sporting 2, Mallorca 0. Y acaba de terminar el Tenerife 2, Albacete 0. A las 8 y media juegan el o b i e Y el de ganés. En baloncesto. Liga CD,、eh, tenemos dos partidos en juego. Uno acaba de terminar, Vasconia 74, Real Madrid 85. Y en el último cuarto, acaba de empezar ese último cuarto, Betis 59-46 para Andorra. En Karate, Damián Quintero y Sandra Sánchez han、eh, conseguido el oro en la vuelta a la Premier League de Estambul. En Waterpolo, el b a r c e l o n a ha levantado su novena copa del Rey consecutiva. Y por último, contamos que en p i r a g ü i s m o Carlos Arevalo se ha impuesto en los dos test del K1-200 del selectivo nacional para definir el K4-500. Que competirán los Juegos Olímpicos de Tokio, con la polémica de fondo en el proceso de selección. Ni Garrote ni Cristian t o r o e se han presentado a las puertas definitivas. Este domingo en Estados Unidos, hoy se ha cumplido un año del cierre de locales y bares pequeños por la pandemia, y esto es lo que se va a recordar, entre otras cosas, en la entrega de los premios Grammy esta madrugada. Una fiesta que se iba a celebrar el 31 de enero, pero que se pospuso debido a la pandemia. La noche más importante de la música actuarán, entre otros, Bad Bunny, Dualipa, Taylor Swift, favoritas estas dos a lograr premio, o también Billie Ellis, entre otros. En la realización, Alejandro Martínez del o y o en el control de sonido, Elena Trapero continúa la información aquí en Radio Nacional de España.